Bueno, se va a realizar hoy el desfile show, tal cual escuchábamos recién en la promo, en el eh, Centro Cultural eh, Hogar San José, en donde, precisamente en el marco de la muestra Miguel de Molina, eh, se va a realizar este desfile a beneficio de la Asociación de Damas Vicentinas de Olavarría, eh, que entre otras cosas, eh, mantiene el, el hogar de ancianos de nuestra ciudad. Agustina Marino, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá ya arrancando con los últimos detalles del, del desfile. Bueno, eh, contanos un poco, eh, porque hemos, le hemos perdido un poco el rastro a la, a la información, uh -huh. este, repasemos bien eh, cómo va a ser hoy, este, todo el programa previsto, quiénes van a venir en definitiva, este, cómo va a ser esta actividad este, que, que, que se va a realizar esta tarde. Bien, sí, eh, se ha perdido un poco el rastro porque tuvimos un cambio de fecha del, del desfile, iba a ser el 8 y por, por el... Clima, que no nos acompañó para nada ese fin de semana, lo movimos a este viernes 21 a las 20.30 horas. Eh, el esquema del, del desfile estaba planteado con shows eh, de flamenco a cargo de Quique Baldini y músicos de Buenos Aires, este que van a estar tanto en la apertura, en la mitad y en el cierre del, del desfile. Eh, van a haber pasadas de truce. con marcas como Onasades, María Vázquez, Gola, Etiqueta Negra. Eh, Viviana Lalane eh, está trabajando en la producción de esa parte del desfile, así que bueno, hemos estado también trabajando en el armado, de las pasadas, pasarela y demás. Y después, por tercera vez en el mundo, vamos a desfilar la ropa de Miguel de Molina, que se expone en las salas 3 y 4 del Centro Cultural. Bien. ¿Quién va a desfilar con la ropa de Molina? Con la ropa de Molina, eh, tanto para las pasadas de Molina como para las pasadas de Truz, van a desfilar Lara Bernasconi y Geraldine Neumann. Ajá, bien. Eh, esas dos ya son las modelos confirmadísimas, este, porque también tuvimos un par de cambios con el tema de la fecha, eh, pero esas dos son, son las dos figuras que van a venir ...y después se suman 12 modelos de la Agencia Cibeles de Buenos Aires. Bien, ¿Ingrid Gruques viene? Ingrid no viene, ah, no viene. Ingrid ayer nos, nos confirmó que no puede venir... ...también por su agenda complicada, en realidad siempre hay que avisarles... ...como con un mes de anticipación para, para que puedan venir y viajar y demás... ...así que bueno, lamentablemente Ingrid no viene... Este, esperamos poder contar con ella en alguna otra ocasión. Bueno, eh, eh, eh, Geraldine Norman, ¿le gusta a usted eh, Robantón? Sí, sí, sí, sí. Eh, estaba ilusionado con <risa> con el con otro modelo, pero bueno, no importa, yo voy a ir igual. Lamento, no. Brian, desilusionarte, <risa> pero Geraldine también es divina. Sí, pero como. Me parece que, que, que todos van a quedar muy impactados. Bueno. Realmente la puesta en escena que estamos haciendo acá en el Centro Cultural. es maravillosa hay un escenario especialmente armado y montado por los arquitectos de infraestructura de la municipalidad uh -huh. que han trabajado a solas a sombra esta última semana eh, realmente es una propuesta me parece que eh, única en la ciudad que digna de, de ser aprovechada porque además remarco esto si bien Eh, se presenta una colección que se puede llegar a ver en algún otro lado, como son las marcas de truce eh, La ropa de Miguel de Molina, desfilada, somos el, la tercera ciudad en el mundo. Se desfiló en Madrid, se desfiló en Nueva York y ahora se desfilan acá. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, ¿cómo ha ido la venta de tarjetas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va la, la, la cosa para hoy? Eh, hay 400 tarjetas. digamos ah. 400 asientos y ya vamos vendidas más de 300, Ajá, estamos vos. llegando a unas 350 entradas vendidas. Bueno, me alegro muchísimo que así, así sea. Así que sí, realmente para nosotros también es un placer poder concretar esto para, para el asilo de ancianos, que sabemos que lo necesitan muchísimo, así que esto ha sido también un esfuerzo en conjunto entre Viviana Lalane, Las Damas, Vicentinas y bueno, nosotros desde la municipalidad, este, haciendo todo lo posible para que la gente pueda ver un buen espectáculo y a la vez colaborar con una buena causa. Agustina, te agradezco muchísimo, felicitaciones por este trabajo que están haciendo. Muchísimas eh, gracias. Y una última consulta, que no sé si, si por ahí lo han informado, pero ¿se va a extender la muestra de Miguel de Molina o finaliza el domingo? Eh, la muestra, eh, sí, se va a extender, una ah, semana más. Una semana más, bien, sí. bien. no sé si lo habían informado pero este eh, me ha me, me llamaba la atención por ahí que quedaba eh, sobre el cierre del día de elecciones por ahí como que perdido no el, el cierre de la muestra eh, sí sí te, eh, en realidad lo que ha ido pasando que se fue corriendo un poco de, de boca en boca mm. el intendente este también lo, lo confirmó pero bueno entre toda esta previa electoral eh, muchas veces por ahí queda queda un poco perdido y Y es importante, te agradezco la pregunta, es importante recalcarlo porque vamos a tener una semana más de muestra. Uh -huh. Y otra cosa que también es interesante es que hoy a la tarde llega el director de la Fundación, uh -huh. eh, Miguel de Molina, Alejandro Salade, que viene también especialmente para el desfile y para, para ver la muestra, ver la ciudad un poco y los espacios culturales que hay también en la barría. Muchas gracias, Agustina. No, por favor, gracias a ustedes. Agustina Marino, bueno, ahí nos informaba sobre el desfile, bueno, nos anticipaba que la muestra Miguel de Molina, o nos confirmaba en realidad, que la muestra Miguel de Molina se, iba, se va a extender una semana más. Este y bueno, eh, nos daba detalles sobre, bueno, este buen número de tarjetas vendidas que hay que valen sí, 80 pesos, sí, sí. este para ver el desfile que se organiza en el marco de esta muestra, este también con ropa de Miguel de Molina, con la presencia de modelos profesionales, pero además este a, a beneficio, eh, totalmente a beneficio de las damas vicentinas y el hogar de ancianos San Vicente de Paul, eh, quienes son los los organizadores. Bueno, eh, seguimos con algunos comerciales pendientes y hacemos el cierre.